El deseo de nuestro corazón es poder llevar Señor lo que tú has puesto en nosotros A todas las naciones y a todos los pueblos Señor estamos respondiéndote en esta noche Después de llenarnos tú Ahora nosotros te decimos a ti Señor Con todo el corazón hey. Дякую за Thank you. Hallelujah! Aquí está el Señor. Nosotros iremos. Hallelujah!